Mi oricha como un imperio voy a construir Y te dejo mi tema como mi emblema se finir No, no te vayas Mi oricha el mundo para la valla De oriente hasta occidente gritamos a la batalla Mi gente entalla y toma el chas que te Y te me callas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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existe. Visítalos. Hola, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues acalorado un poco, pero bien. Me quitó las tardes, maestro. Esas son ja, mías. Sí, las tuyas sí, sí. son las noches. Las noches. Bueno, ahorita <risa> el sol está a plenitud y parece que estamos a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, ahorita aunque queramos no hay noches. Bueno, estamos en la primavera y es normal. Y vaya que sí, pero discutíamos el día de ayer con otra persona y decíamos que a mí en lo particular me gusta muchísimo más este horario donde hay más luz, donde son casi las 9 de la noche y tenemos toda oh, la sí, luz sí. solar posible. Entonces, a mí sí me gusta. Creo que este año me costó un poquito más eh, acostumbrarme. Es ahora que me robaron, como no. dicen por ahí, pero bueno, sí, ya sí. estamos en eso. De hecho, las nubes ya están amagando ahí con la lluvia, ¿no? Ya se ven un poco amenazantes, afortunadamente. Parece. Y esperemos que pronto caiga un chubasco para que se aminoren las altas temperaturas. Porque, de hecho, ya hubo una lluvia el fin de semana. Ajá. Allá para... Una lluvia ácida allá por el... ¿Por dónde está el Sams? Sí, sí no quería no sé decir qué eso, colonia pero... es. <risa> sí, Unas tiendas de esas grandes donde Zapopan, venden de sí, todo. Sí, de conveniencia, <risa> sí. Bueno, pero pero no sé por qué le dicen de conveniencia, porque a mí no me conviene. No, <risa> la verdad no. Bueno. Es para que te lo creas. Sí. Acuérdate que es mercadotecnia. Sí. Bueno, hoy iniciamos con una rolita de, del grupo cubano de los Orishas. Por cierto, recuerdo hace aproximadamente unos dos o tres años que estuvimos en un concierto de ellos aquí, que son buenísimo aquí en el Paso de Chapultepec. Porque eh, tenemos que vamos a manejar un tema respecto de, de los movimientos urbanos, ¿no? de las diferentes expresiones artísticas que existen en la ciudad. Como recordamos hace dos programas, tres programas estuvimos aquí con los, los chicos que tienen un proyecto de los huertos urbanos en el barrio Medrano. de Medrano, ajá, con Acometer. Ellos tienen un proyecto padrísimo en el barrio acerca de, de, de las hortalizas y, y del alimento producido en el barrio. Y siguiendo ese tenor, aquí tenemos, eh, ahorita Michelle les va, eh, les va a presentar, eh, gente de un barrio emblemático en la ciudad, que es el barrio de San Andrés. Y sí. Si... Emblemático porque, bueno, tiene muchas historias. Bueno, yo en particular recuerdo los movimientos de los setentas con los vikingos no de San Andrés y todo el movimiento... Eh, sociales y hasta guerrillero, ¿no? Muy interesante. Histo es parte intrínseca de la ciudad. Historias buenas y malas, ¿no? Creo sí, yo. Sí, sí, Tienen por allá. sí, sí. Bueno, todos, bueno y lo malo, cada quien se lo pone. Todos los que han nacido <risa> o viven por allá dicen que todas las historias son buenas. Ah, no, claro. Así que... Pues es que es el barrio, ¿no? Y el barrio exacto. es lo que da identidad a las ciudades. Y vaya Entonces, que sí. En el barrio se dan las diversas expresiones culturales y la, lo que hacen ellos es una de ellas y muy fundamental. Ahorita, que ¿qué es? El día de hoy nos llamamos La Voz del Barrio 1. ¿Por mm. qué 1? Porque vamos a traer más personas que hacen este tipo de actividades. Nuestro invitado de hoy se llama Artísticamente Chávez. Él es Carlos Alberto Castañeda Rosales... Eh, es cantante del género urbano, realiza y crece sus habilidades artísticas desde hace más de 10 años. Comienza a escribir a los 13 y graba su primer tema a los 19 en un estudio que se llama Licón. Eh, ahí lo firmaron un, pa un par de años después, antes de grabar su primer tema junto al rapero local Dato, que también está, está. como invitado. Él, él era la sorpresa el día de hoy eh, su principal actividad era la improvisación pero tuvo que dejarla a un lado para poder enfocarse, escribir temas un poco más profundos como 1996 que confieso es mi canción favorita, With You y Hive, se llama la tercera Hive. Ah, perdón, Hive okay. Entonces, pues con ustedes preséntese por favor ¿Es, ¿Es cierto o no es cierto todo lo que dije? Sí Nada más el estudio es LICAN, ah, es LICAN Estudios. Error de dedo, perdón, perdón, perdón. ¿Como de licántropo? Eh, de hecho es una palabra compuesta Ajá. De, de náhuatl, Ajá. significa los cuatro vientos. Ajá. Lo elegimos por esta relación que hay en el hip hop con el número cuatro, por los cuatro Ajá. elementos. Sí. Y ah, okay. por esta cuestión como de que a, a la hora de cantar o grabar una canción, eh, es como expresar tantas cosas que generalmente no podrías hacer en otro lugar. Entonces se nos vino a la mente esta expresión de gritarlo a los cuatro vientos sí. y quedó perfecto. Y vaya que sí, yo equivocándome. Ay, no. Bueno, bueno no, es que de hecho es complicado. Sí. sí. No, pero <risa> generalmente la, la es muy es muy común que, que cambian algo, ya sea el acento, que le dicen lican y le digo, bueno, no, es li Uh, y cosilla. o a veces este, lucan, porque a veces en el, en el teléfono exacto. pasa de que como están ahí la I, la U y la O, este... Y el corrector te lo modifica. El lo Aparte, mu lo mueve directo. Yo, yo me voy a disculpar con eso, cuando yo vi la presentación que Carlos me hizo favor de mandarme, precisamente la leí primero en el teléfono, entonces de ahí estaba sacando los datos y ya sabes, en lugar de ampliar la pantalla para saber si <risa> estás escribiendo correcto, así, pero bueno, ya me disculpe ah, no, no pasa, no y ya pasa lo nada. tenemos. Pues, un gusto, chicos, que estén los dos aquí con nosotros. No, gracias. Eh, hace, ¿qué sería? Como un año, maestro, sí. que tuvimos a unos chicos que ellos hacen... Freestyle. Freestyle, y también estuvieron aquí con nosotros, y parece que, que regresan pronto a platicarnos todo lo que están haciendo, así que es lo mismo, es diferente el freestyle y el rap. Explícanos es a hipo. ver esa diferencia. Pues yo creo que sí, porque el freestyle yo creo que más bien es como improvisación. Okay. Ah, ¿qué fue con lo que empezaste entonces? Uh, sí, cuando iba en la secundaria, oh, ya pero esperé. ya de ahí fue, me gustó escribir y uh -huh. me dediqué a puro escribir. ¿Ahorita cuántos años tienes? Ahorita tengo 24. Ok, entonces... Yo empecé más o menos cuando tenía como unos 13, más o menos. O sea que sí, si ya tienes más de 10 años. Más de 10 años. ¿Y cómo se da cuenta alguien que le late escribir porque te gustó una niña de la secundaria? ¿Le escribiste a ella? ¿Estabas aburrido? ¿Cómo te das cuenta que, que aparte de que te gusta, que eres bueno para escribir? No, en, en la secundaria yo me acuerdo que hacíamos como la batalla de Ajá. uno Ajá. contra uno, pero yo no, no soy tan bueno como para improvisar. Ah, Entonces, a mí okay. me daban chance, me daban un minuto o dos y escribía yo. Ah, ok. Y así era como yo... Eso es trampa en, la, yo tiempo, en el MC. tiempo. Yeah. <risas> sí, digo, porque nosotros lo, lo tenemos muy cerca y sí sabemos que ahí es agilidad mental, ¿no? Agilidad sí, mental todo el tiempo sí. y es rápido y saber... Muchísimos temas también, y sin el chance este de, aguántame. Esperen, Ajá, déjenme escribir. <ríe> ah, ok, entonces, ¿qué dijiste? No, a mí me late más así, tranquilitos, uh -huh. y vamos escribiendo. Y así fue como empecé a escribir. Ok. Estabas pequeñito, ¿a quién le platicaste primero? ¿Con quién? ¿O, ¿O a quién tuviste esa confianza de decirle, ¿sabes qué? A mí me late, a tu papá, a tu mamá, a la familia, a los amigos, a fue, nadie. Fue con mis amigos. ¿Sí? ...con los que empecé a... ...pues enseñarles lo que... ...lo que escribía y... ...y me acuerdo... ...al principio... ...lo que yo hacía era sobre... reggaeton uh -huh. en, okay. ...en beats pero de reggaeton ...y ya después fue cuando... ...empecé a meterme más en el hip hop... ...en el rap... Uh -huh. ...y ya fue cuando empecé con las pistas así... ...¿cómo andaba haciendo yo eso? Ajá. ¡Ah! ...ok... ...y una vez que se dan cuenta en tu casa... ¿Apoyan o no apoyan? El típico, ay, ¿qué es eso? Claro, eso no me gusta, cambia de género, ponte a hacer otra cosa. No, con mi mamá siempre ha habido el apoyo. ¿Sí? En la familia, sí. Es tu fan número uno, supongo. Sí. mi mamá y, y mi hermano. ¿Ah, sí también? Sí, también. Más les vale, ¿no? A ver, y platícame ahí poquito, ¿cómo es tu familia? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Hay algún eh, antecedente de, de alguien que se dedique a la música? ¿O tú naciste así con, con ese chip distinto? Pues en la familia de mi papá, uh -huh. él es el que le gustaba la música. Él me enseñó a tocar la, la guitarra, uh -huh. con mi hermano me enseñó a tocar la batería. ¿Ah, sí? Y ya después con un amigo me enseñó a tocar el bajo. Órale. Pero sí, principalmente con mi papá Fue con el que empecé en lo de la música Ok ¿Y cómo tuviste ¿Cómo entra cómo Dato allí? Porque Dato es el, realmente el que, el que hace que esto como lo aterriza ¿No? Porque sí. realmente pues, si no tienes quien lo aterriza Y lo que estás haciendo Entonces ahí es donde entra él Ahí es en donde entra Dato Que fue con un amigo en común Que era mi vecino Dato... Llegó ahí al barrio, al, al de San Andrés, y como después de seis meses fue que yo lo yo lo conocí. Sí, más o menos. Y yo, vivimos cercas, como a, como a cuatro, cuatro casas. casas cuatro casas, más o cuatro menos. Casas. Y no sabía. Y no, yo ¿no? ni idea. Lo que pasa es es que yo yo crecí en, yo crecí en otro barrio, tal Ajá. cual. Este Hasta los 15 años yo había vivido en la colonia de San Pedrito, en Tlaquepaque. Ajá. Eh, fue una oportunidad que tuvieron mis papás de, de, de mudarnos y pues se dio ahí en San Andrés. Llegamos y pues sí se siente bien diferente las costumbres de un barrio a otro sí, barrio sí, claro. Desde ahí y se empieza Y más esa en... edad, ¿no? Y más a esa edad en la que uno quiere encajar sí. y toda esa situación Entonces yo recuerdo que dije, ¿sabes qué? Yo aquí no conozca a nadie Y los que conocí se me hacen medios lentos Entonces yo me voy a quedar en mi cuarto y pues voy a hacer lo que, lo que vengo haciendo desde hace tiempo Porque po unos años atrás había ya comenzado con, con la producción musical Y... Sí lo había estado haciendo, pero pues en, en allá con los amigos Ajá. y todo. No le daba el tiempo suficiente. Y dije aquí, ¿sabes qué? Voy a darle. Y, y me enfoqué, me enfoqué en eso. Empecé a trabajar en, en producciones. Y conocí a un, a un vecino de ahí eh, que se llama Luis Felipe, que es buenísimo con la guitarra. Pero no. en serio, buenísimo. buenísimo. Él tiene un talento enorme para tocar guitarra. Mm. Y eh, yo recuerdo que como productor era una de las cosas que yo quería aprender. Eh, ya, ya sabía tocar piano, pero la guitarra me llamaba la atención. Y dije, ah, quiero hacer algunas cosillas con, con unos arreglos. Entonces platicamos, le dije, mira, vente para acá, tengo un estudio, entre comillas, con cartón de huevo y todo. este sí. Hay que ver qué hacemos. Entonces estuvimos trabajando varias cosas cuando me dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí aquí afuera de la privada, porque vivimos en la privada, vive un rapero que también le anda dando, pues a ver si luego hacen algo. Entonces fue así como, como coincidimos. Como nos conocimos. Pero es interesante el hecho de que, Tuviste una inquietud de hacer un estudio y lo hiciste, ¿no? Porque hay muchas personas que nomás hacen proyectos de lengua para afuera, ¿no? Lo sí. importante es que hay que hacer que las cosas sucedan, y, y en... que, dices que sucedieran. Sí, realmente sí. De hecho, en, en, en la cultura del hip hop tal cual, bueno, al menos Ajá. en la cultura local, que es algo que me he dado cuenta, es que pasa mucho ambas cosas. De que hay quienes... quieren hacerlo y realmente se esfuerzan y compran un micrófono de popotito de 100 pesos y, y andan viendo cómo le hacen, y hay otros que definitivamente no, o sea, esto en, en, en la cuestión del del hip hop en la música urbana aquí, a nivel local en Guadalajara, sí me he fijado que pasa de ambos lados, entonces, uh -huh. pues sí me alegra mucho haber sido del sector que dijo, tengo que hacerle aunque sea, pues yo también compré un micrófono de esos por sí. eso apunto a, a hacia esa anécdota, porque Fue como empecé el estudio. Y le tienes que invertir. Sí, claro. Es cuestión de trabajo sí. constante todos los días. El conocimiento y inversión en, en dinero. Sí. ¿no? Una de las cosas que, que me digamos me distinguían, cuando yo porque esa época fue cuando estaba en la preparatoria, eh, comencé a hacerme bien solitario porque me la pasaba devorando libros de producción. Ajá. La cuestión de compresión de audio, ecualización, todo ese tipo de cosas me empezaron a llamar mucho la atención Y dije, ¿sabes qué? Creo que si mejoro en esto... Pues puedo empezar a grabar más más uh -huh. chido... Y puedo cobrar poquito más para comprar un micrófono más grande... Claro, y luego se una, Exactamente, luego comprar una interfaz... Y luego empezar a hacer cosas más... Con más, mayor claridad, ¿no? Uh -huh. Entonces fue así como surgió... Y fueron fue como en un lapso de 3, 4 años... Que construí ese, ese estudio... No, estudio de, desde cero hasta que... Pues ahorita se convirtió en lican... Igual más a rato les contamos esa historia... Sí. Oye, y así siendo honestos... La primera vez que escuchas a Carlos... O sea, si ¿sí te impactó? Así que dijiste, ¡guau! Wow. Me impactó por una por una, una cosa en especial que muchos que hayan escuchado a Carlos en, en esos años, seguro lo, lo habrán relacionado también. Llegó con una canción en inglés. no me acuerdo que le dije, oye, ¿qué es lo que andas haciendo? No, pues esto y lo otro. Ah, dije, tengo unas pistas, vamos a ver qué, cómo, cómo encajas, ¿no? Uh -huh. eh, saca su letra en inglés. Y el hecho de que en ese entonces no dominaba mucho el inglés, no sé es si que ahorita lo, lo, lo entienda, pero pero ya ubico más. El hecho de que no entendía nada de lo que estaba diciendo, me enfoqué más en su voz y definitivamente dije, este compa suena igual que Cancerbero. ¡Órale! Oh, no si, no oh, si ¡Qué comparación tan difícil! Y, al, y ¿eh? algo bien raro porque yo no conocía a Cancerbero. ¿Cómo crees? Yo no lo conocía hasta que él... me dijo es él por dijiste, las fechas qué dijiste será bueno será Ajá. malo por <risa> las fechas en la que eso pasó Cancerbero todavía no había tenido ese accidente ah, ya, entonces okay. algo que es real es que antes del accidente muy pocos eran los que lo conocían sí. ¿no? Sí. entonces sí, es entonces sí era no era tan común de que todo <risa> el mundo supiera Cancerbero y era era un gusto de hecho en ese entonces lo sentía como gusto culposo ah. porque decías que a nadie <risa> le gusta pero no sé por qué a mí sí ¿eh? y ya después pues pasó eso y bla bla pero yo sí me acuerdo que le dije suenas igual a Cancerbero carnal Me gustaría escuchar algún día Esas grabaciones, si existen esas grabaciones Eh, viejitas Estaría bastante padre eh, escuchar, Digo, no somos ¿no? críticos para nada Pero sí estaría muy padre conocer Eh, qué tanto ha cambiado Si sigue igual, mejoró Estaría muy padre, si algún día Te las encuentras por ahí, o si sí. existen Ahí no las haces tengo llegar, ahí por unos, favor Tengo ahí unos discos duros guardados Que pues, llegaron a su tope Y creo que en alguno de esos debe estar los primeros proyectos Ay, qué padre Pues hablando de proyectos, yo mencioné hace rato que yo tengo una canción eh, favorita. La verdad es que no sé cuántas canciones has escrito en total. En total son ocho, ocho o nueve canciones. ¿Y todas has dejado Que Las primeras que fueron, fueron colaboración con Dato. Las primeras tres canciones fueron colaboración o con él. O sea que esta canción que a mí me gusta es en colaboración con él. No, esa fue la primera que yo hice solo. solo. Solito. Ah, ok. Bueno, ya no me tocará entonces. Fue la primera canción solo. Yo te platicaba que a mí esa canción, la verdad es que sí me mueve, me gusta muchísimo, porque mencionaste a toda tu familia y lo que tú decías hace rato. ¿Qué tan fácil ha sido que tú le expreses a tu familia lo importante que son? Porque ahí dice que no ha sido tanto, que te tardaste así como un ratito en, en venir a decirles... Uh -huh. gracias, te quiero, X. Sí, yo no soy mucho de expresar mucho mis, mis sentimientos o lo que siento así en persona. Uh -huh. Más bien me pongo a escribir y, y ahí y es que cuando se sale. Y que todos. Y que todo salga. Bueno, mira, ya encontré un vehículo, porque también dicen que lo que no habla sí. la boca lo manifiesta el cuerpo. ¿eh? Uh -huh. Entonces claro. hay que sacar todo. Sí, hay que sacar. Hay que todo. encontrar los medios. Sí. Mencionas en esta canción eh, que tu papá falleció. Él alcanzó a escuchar la canción, no. ya no, fue después. Fue mucho después de que falleciera. ¿Cuántos años hace que él falleció? Hace siete años que él falleció. ¿Y la canción? Y la, la canción insiste? tiene hace como cuatro años, como cuatro más años o menos, o menos, o menos. Okay. que salió. ¿Y tu mamá qué dijo cuando la escuchó? Lloró. ¡Ah! A la mamá sí, de una lloró. ¡Ay, estas mamás! Latinas. <ríe> ¡Ah, porque lloraremos! Cuando empecé a hablar de lo de mi papá, de mi hermano, Ajá, soltó fue llanto. cuando. Suficiente, dijo. <risa> <Sí, ¿verdad? risa> Cámbiale de estación. Oye, ¿y tu hermano es mayor, es menor? Es mayor. Mi hermano es mayor que yo. ¿Y qué te dice? Ah, él siempre me, me ha apoyado en lo que yo diga. Es cómo se hacen las cosas. Ándale. O sea, el que siempre, manda es tú. Siempre ha sido el apoyo de él. Incondicional. A lo que sea. Es pues el apoyo así debe de ser, ¿no? Incondicional. Sí. Sí. Claro. Y entre hermanos, pues mucho más. Aunque ¿no? él sepa que las cosas están mal, él, <risa> se avienta él la va conmigo, por sí. Ay muchacho, pues mándale saludos. Seguro nos están sí, escuchando. Sí sí. Un saludo a, a mi hermano Aramis. Ahí siempre ha estado conmigo desde que empecé hasta que él es el único que escucha las canciones antes de. ¿Ah, sí? Él y y, yo, y un amigo mío. ¿Así? ¿Ah, Son a los que les muestro todo antes de. Y son honestos si ¿Sí te dicen esta si me gusta, esta no sí. me gusta? Fíjate, mi amigo él es súper honesto, él sí es de que Graba no otra me gusta vez. y a mí se me hace que no pega eso. Ay, ¡Oh, Dios. Así, así de honesto. ¿Y tu hermano? Ah, no, ahora a mí sí es de Ay, está chido, está chido, síguele. Es más bien, bien más es bien. Un cheque en blanco, ¿verdad? No, hermano, hay que ser un poquito más honesto. Si te gusta bien y si no, hay que También decirlo. También hay que ¿no? decirlo. Podemos mejorar, pero bueno, es el amor entre hermanos. Sí. Pues yo quiero que la primera canción del día, la que escuchemos ahorita, es esta precisamente de 1996. Chicos, pónganle atención, tiene una letra muy emotiva. Es una canción muy cortita, que es otra pregunta que les traigo para el ratito. Son dos minutitos de expresión de amor total, así que escúchenla por favor. de septiembre de 1996 Carlos Alberto rap en sus genes debía tener empecé rimando cuando solo tenía un par de años, primas inocentes que de mi mente salían, la realidad la conocí en la calle de la vida armas y drogas es lo que vivimos hoy en día gracias a mi madre nunca me tocó sufrir, educación y valores me inculcó a mí, también gracias a mi padre, que en paz descanse, lo quise con el alma y no lo dije hasta hoy día también confieso que no lloro desde su partida, un saludo a mi hermano que en todo me ha apoyado, en las buenas y en las malas Cuento con ese chavalo En este mundo la vida da mil vueltas Nada es lo que aparenta Si luchas por lo que quieres, lo vas a conseguir Súbete a este tren y saca lo mejor de ti Agradezco a una persona, muchas cosas he vivido A eso yo le llamo ser un verdadero amigo Siempre me ha apoyado y ha estado a mi lado De corazón le digo que la quiero y es sincero Espero y esto dure para siempre como un cuento He sufrido, muchas cosas he vivido Gracias a mi carácter he sabido asumirlo Altas y bajas pero siempre he salido No me acomplejo porque todo tiene un sentido 2018, escribo mientras sonrío, porque las cosas han salido como he querido. En un futuro espero ser alguien grande, eso lo decido yo y no lo decide nadie. En este mundo la vida da mil vueltas, nada es lo que aparenta. Si luchas por lo que quieres, lo vas a conseguir. Súbete este tren y saca lo mejor de ti. Si luchas por lo que quieres, lo vas a conseguir. Súbete este tren y saca lo mejor de ti.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 33 36 71 20 treinta Recuerda, consume local. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿Sí le gustó o no claro le gustó? diga sí. Díganle la verdad. Oh, pues claro. Soy bien sincero. Ya dijimos que hay que ser honestos para que este mundo mejore. Sí, sí. La verdad es que a mí sí me gusta mucho, eh, así como dijo Beto, creo que es una muy buena forma en la que puedes expresar tus sentimientos. Eh, sí me imagino a tu mamá llorando tremendamente por haber escuchado eso, pero qué bonito, qué bonito que lo compartiste con tu familia, qué bonito que te escuchen y que sepan ir ahí contigo. Parte de la familia, los tíos… ¿Han opinado a, a, a algunos tíos que digan... Ay, no, ni les voy a platicar a qué se dedica Carlos? O, <risa> sí, o, o varios... Si hay apoyo también. Varios de mis tíos, cuando saqué esa canción... Uh -huh. Yo creo que el... De diez tíos que es Nueve tíos que son... Ajá. Siete me marcaron... Para decir que... Que les había gustado. Que no sabían que yo... Que ah, yo o sea, hacía ni eso, siquiera ni sabían. Siquiera, no, yo no... Los únicos que sabían eran mi mamá y mi hermano. ¡Uy! Oh, pues qué bonita de sorpresa. De la casa nadie... ¿eh? Nadie sabía. Qué bonita sorpresa, ¿no? Fíjate, de esto, lo, lo, el, de la cultura de los barrios, una de las cosas que me llama mucho la atención y me agrada es que con esto de la democratización de los medios, este, como dato hace un estudio en su casa, literalmente, con presupuestos muy recortados, pero antes era, usted estaba muy joven, esto era impensable. Sí, completamente. <risa> pero entonces hace falta... generalmente muchos, yo he visto muchos artistas de distintas, de distintas áreas que es que quiero que el gobierno venga y me apoye no carnal, tú puedes hacerlo lo que ¿no? venga un rico y me dé, pues no está complicado, está complicado, que ni ricos <risa> ni te van a dar no que cualquiera de, de ambas situaciones, eh, es probable incluso, o sea sí podría pasar pero tiene que el artista trabajar por ello tiene sí, que sí. estar cazando becas este, convocatorias, concursos tiene que estar moviéndose en, en todos lados sí, sí. justamente lo platicaba con un colega que, que trabaja en mi estudio Eh, de que como artistas hay que estar en todos los lugares mm. y en todos los momentos posibles sí. puesto si que en algún momento puede pasar ese momento Eminem como, no mm. sé si que, sí, que, sí. Que, sí, claro. que dijo, ah sí, ahí está el cassette y Sas", y ese cassette lo llevó a donde está sí. Sí. entonces hay que estar en todos los momentos y en todos los lugares para, para poder construir algo generalmente pues la gente cuando no ve resultados rápido se, se desilusiona, se desesperan, sí. se desesperan y dicen, ¿saben qué? no, esto no Y pues dejan ahí un proyecto tirado Que quizás tenía potencial para llegar sí. Oye, yo tengo una pregunta ¿Por qué las canciones son tan cortas? ¿O, o eso lo decide cada quien? Uh, no Es En la mayoría de las canciones Vienen casi sin coro ah, Esa es una sí. de las cuestiones Y creo que más bien uh. lo decide la, la misma letra Ajá. Hay muchas veces que cuando un rapero escribe una letra Dice, quiero meter esto, esto, esto, esto, esto y esto uh -huh. Y a veces se terminan los temas que uno quiere plasmar Y por, no sé, digamos, se, se escribieron dos minutos Y por decir, es que una canción tiene que tener tres, cuatro, uh -huh. cinco pues Se pueden me meter cosas que no que no complementan bien la canción uh -huh. Y es ahí donde se empieza a hacer aburrida uh -huh. y ah, Es una de las cosas que yo le decía okay. a Charlie Que es, este, es mejor tener una canción corta pero que mantenga al oyente Durante todo el claro, rato Que se sostenga que una, a Exactamente A tener una canción De cinco minutos Que se van al primer minuto uh -huh. Eso para la Eso pensándolo Como en estrategias De marketing En tantas sí, redes sí. sociales sí. YouTube Facebook Y todo ese tipo De aplicaciones Lo que hacen es ver Que tanta a audiencia Engancha un video uh -huh. sí. Entonces si ven Que se van al, tu, al minuto Pues para qué Recomiendan ese video Oye Ahorita que mencionas Redes sociales Y qué tan difícil uh -huh. Es Entrar mantenerte en redes sociales que por ejemplo en Facebook en YouTube la gente te deje un me gusta porque normalmente hay mucha gente que entra ve y hasta ahí ajá ya. o sea no ni te comentan ni te pone me gusta no hace nada entonces tú estás esperando a que entre porque ya le dijiste a tus mil amigos que por favor entren y ves que ese contador sigue exactamente igual qué pasa ahí cómo logras que la gente te conozca Pues, con mis amigos y mis amigos que le dicen a sus amigos uh -huh. que me escuchen. Pero sí, es algo bien difícil mantenerse con oyentes, Mantener, con, um, con likes. activo todo. Sí, es algo bien difícil. Yo me di cuenta, eh, porque pues ya investigamos, ¿verdad? Mm. Ya entramos a, a todo lo que nos pasaste donde tú estás vigente, ya entramos e investigamos todo. Entonces, yo me di cuenta apenas hoy que, por ejemplo, Spotify... te mantiene un contador y te dice tantos oyentes mensuales, mensuales. yo uh -huh. la verdad es que nunca me había fijado que eso existía, supongo que tienen que estar al pendiente, ¿no?, de que esto suba, ¿cómo convences a la gente?, les andas preguntando, a ver, Déjeme ver si ya estás ahí registrado, o, ¿cómo haces eso?, justamente es algo en lo que en el estudio hemos estado trabajando ya desde varios años, porque somos varios artistas en el estudio y trabajamos uh -huh. con varios artistas, como con, con Chares uh -huh. Y es algo que hemos estado estudiando, porque no está no está tan fácil, la verdad. Uh -huh. eh, una de las cosas que se supone debe de funcionar más en las redes sociales son los CTAs, el CTA, uh -huh. el Call to Action, que uh -huh. es uh -huh. decirle al, al, a quien está escuchando o viendo el video, oye, déjenme un like, o, uh -huh. pero, pero decirlo de una manera que no se sienta como obligado, uh -huh. como uh -huh. que a la persona le den ganas realmente de hacerlo ¿no? ese tipo de cuestiones es lo que hemos estado eh, tratando de, de entender e investigar para, para mejorar los números tanto en plataformas como en Spotify o, uh -huh. o cualquier otra plataforma uh -huh. entonces si tenemos por ejemplo ya ahorita un, un plan desarrollado que vamos a empezar a implementar en las nuevas canciones uh -huh. en la que tenemos paso a paso cómo hay que hacer la publicidad de una canción con el objetivo de que se le, se le quede al, al que la escucha Sí. Si tenemos un alcance de 10 personas, que esas 10 personas se memoricen el coro de esa canción. Si tenemos sí. un alcance de 200 personas, de mil personas, de 10.000 mil personas, que se les memorice. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con, fra con fragmentos de la canción publicado en diferentes maneras. No sé, hoy en Facebook publicamos el pedacito del coro en un video uh -huh. y en tres días publicamos en TikTok un cover. Y ah, okay. eh, a la semana publicamos en, en YouTube eh, El video de cómo hicimos la canción Un video performance Ay, Entonces ese tipo de cuestiones Empiezan a hacer que se memorice la gente la canción Y ya después dicen ah, Esta canción se llamaba, ¿cómo se llamaba? Es el Chárez Y ya, entonces ya lo buscan Y eso empieza a aumentar Ajá. los contadores de todo Visitas en YouTube entonces. Fíjate, como siendo un artista local, nuevo Quizás sin mucho recurso te tienes que dar a la tarea de investigar qué es lo que tienes que hacer cómo se maneja la tecnología porque muchos creemos que tecnología es mandar eh, WhatsApp todo el día y checar Facebook y ya hace maravillas si tu amigo Ajá. ve el link y dice ah sí ¿Qué es y ya no entonces ahorita que regresemos de corte yo quiero que me eh, platiques por favor que nos platiques de dónde salió Chárez, de dónde salió el nombre artístico porque lo decides hace cuánto tiempo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 Oye, antes de que me platiques esto de tu nombre, vamos a mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando porque sabemos que nos prestan sus oídos. Esperemos que los que son nuevos en, en esto de Anfibios Radio, pues nos sigan prestando sus oídos cada martes. Decirles si hay más artistas locales que quieran venir a expresar algo, están las puertas abiertas, con todo gusto los recibimos. Pero también decirles que eh, proyectos como este, ¿qué necesitan, maestro? Pues apoyo. Difusión. ¿Apoyo de quiénes? De toda la comunidad. Pero andamos buscando patrocinadores. patrocinadores. Necesitamos de verdad ¿quién, nos, eh, quién se quiera unir a este proyecto, crecer junto con nosotros, tener una audiencia nueva, confiar en estos proyectos locales, que como decía el maestro hace ratito, pues ni viene papá gobierno ni ni viene nadie. no Hay que ponerle de vez en cuando de la bolsa, pero nos gusta estar aquí, nos gustaron los micrófonos y nos quedamos. No, y aparte la, de, la cultura se tiene que difundir, entonces Exacto. tiene que difundir la cultura del barrio, que es lo que integra la, la ciudad. Sí. Eh, eh, tiene que difundirse y la tenemos que difundir nosotros, la gente del barrio. ¿no? Y que la cultura es lo que salva al mundo. Exacto, no, eso es definitivo. ¿no? Sí. La cultura te salva. Sí. A ver, pues ahora sí, porque quiero ir a escuchar otra canción, pero primero quiero saber, ¿de dónde sale ese nombre artístico? El nombre de Char es, es como derivado de... Charlie Rosales. Oh. Ah, ok. Fue, es como la abreviación ¿Sí? más corta que encontré. Ajá. Y, y me gustó como quedó. Chares, Chares Music. Sí, de eso. De hecho, sí. Ah, perfecto. Así Pero, fue como salió. ¿Y hace cuánto tiempo? Eh, eso salió el día que saqué la de 1996. Creo que Estaba sí. en el estudio con dato y... Ah, ¿sí? Hay que buscar un nombre, hay que buscar un nombre y... entonces ya, habíamos construido el canal y queríamos hacer los banners y todo esto para pues, dar la imagen uh -huh. y le decía, oye, pero ¿y qué? ¿va a ser Charlie? y me decía, no sé oh entonces, ya con todo encima ya, no sí, sé es que, <risa> sí es que es complicado porque hay, hay cierto punto en el que uno empieza a dudar que anda con el nombre por cuestiones de que pues Charlie es algo genérico la verdad sí, sí. entonces sí. ese tipo de cosas sí le decía hay que tener mucho cuidado porque a la hora de la hora de registrar no y no lo puedes cambiar Ajá, o sea no ya le puedes decir ahora me común. llamo Ajá. tendrías que ser tan famoso como Pero mira sí. es que Charles es mucho. Pero Chávez es un nombre que te es una identidad. Claro. Que es tuya. Exactamente. Eso Nada es, más yo lo tengo el nombre. Exacto. De hecho, o sea, podrías hasta pensar en registrarlo. Y nadie, eh, en el IMPI, ellos sí, te dicen sí. cómo registrarlo uh -huh. y nadie podría utilizarlo. Si a algún otro rapero se le ocurre de repente, eh, agarrar tu nombre, mira. Le sale bastante caro. Decimos porque Amfibios es marca registrada. Sí, nosotros sí. somos marca registrada. De hecho, sí comparto eh, la idea, puesto que hay un hay un rapero en Puerto Vallarta que se puso dato también. ¿En ¿no? serio? Sí, pero él comenzó mucho después que yo y yo sí tengo mi nombre registrado. Ah, no, no Entonces, pues ahí quedó. Él quedó ahí ya. Oigan, pues vamos a escuchar otra canción. Yo quiero que escuchemos esta de Hype. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Ok, y ya que vengamos, nos platicas un poquito de su historia. Ok. ¿Sale? Adelante, por favor. En la calle me dicen que soy el mejor, en la cancha me dicen El goleador mis comis me respaldan, se prenden un ployo Yo no fumo, la letra sale a vapor Siempre he creído en lo que puedo hacer Las rimas fluyen al anochecer, el dinero, la fama No los quiero ver, tarde temprano eso va a suceder Siempre me levanto con solo una meta Miles de personas escuchen mis letras Siempre me sale desde el corazón que palpita un rugido Esa es mi voz, el lápiz escribe, el papel recuerda La voz, una bomba que suena la letra Daniel en el beat le mete el empeño Unas cuantas personas apoyan el sueño Estar armando el sueño, eso me tiene contento Estoy logrando metas, Eso me tiene atento. Todos los que decían que no podía hacerlo, ahora les demuestro que yo tengo el talento. Estar armando el sueño, eso me tiene contento. Estoy logrando metas, eso me tiene atento. Todos los que decían que no podía hacerlo, ahora les demuestro que yo tengo el talento. Yo siempre ofrezco, digo lo que pienso. Siempre que hablo es con argumentos. Por ahora trabajo ya con mis letras para pagar las bichos, hacer música fresca. Cuando hago algo bien, nadie lo nota, pero me equivoco y todo se saboro tan traje y cor. Faltas escenas, no es mestigos, tatuajes y tenis, es lo que sigo, historias con Titan llevo un acertijo, altas y bajas, buenas y malas, todos por algo rencores no faltan. Ajá.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 Esa, la canción de Hype, me acuerdo que me marcó Dani. Oye, hay, hay beats nuevos para que los vengas a ver. Uh -huh. Y yo va, entonces voy y, y me dice, escucha este. Y me lo pone y yo desde que lo escuché. Es mío. Yo me enamoré. De hecho, antes le había puesto varios antes. Ya me fui a, a la siguiente carpeta porque los tenía separados por. Por diferente precio, que es justamente lo, lo, lo botana de esa, esa canción. Ah, ok. Ah, ya vimos no a, a la otra carpeta y me dice, ese, ese. Dije, ese, ese. Voy a comprarte este beat. Y, y le dije, ¿cuánto? Y me dice, 50 pesos dame. Y yo, va, ahorita te los doy. 200. 50, Ay. 50 pesos. Y así fue como salió el beat. Y, uh -huh. y la letra, me, me quise enfocar más en algo estilo calle. Ajá. Uh -huh. que es de todo lo que habla. Sí. De de cómo soy, no cómo soy, pero sí cómo me puedo puedo estar en la calle, pues, no Atenderse. solo. Pero yo lo que entiendo, has recibido buenos comentarios, o sea, la gente sí apoya lo que haces, a la gente sí aplaude uh -huh. lo que haces. Sí. ¿No? Eso entiendo yo ahí, es una como de los mensajes, ¿no? Sí, Entre todos mis amigos Hive es la canción que Hive With You Ajá. Son las canciones que más Hay que, copiones. que más les han gustado <risa> Oye y ahorita que mencionas lo de los beats ¿Es caro? ¿Son costosos los beats? Mira, eh, depende de, del, del punto De la industria en el que te encuentres uh -huh. Porque por ejemplo si hablamos de un beat Que le vendan a Maluma uh -huh. Esos pues. beats cuestan de 100 a 300 mil pesos fácil, uh -huh. Fácil Cada uh -huh. instrumental Pero, eh, pues obviamente no, es igual acá en el underground. ¿no? Sí. Entonces ya dependiendo del, por ejemplo, eh, raperos nacionales que tengan un renombre más, más alto como GMXM, uh -huh. como Charles Sands, este, estos raperos la mayoría de esos beats cuestan de entre 15 a 50 mil pesos. Uh -huh. Ya cuando vamos más para abajo, la mayoría de los beats se mueven de entre 500 y 3 mil pesos. Ah, ok, Entonces, bueno, ya es más razonable Ya es un poco esto, más ¿no? razonable. No, no, por eso el 50 es dijiste claro. Hecho, <risa> luego, luego, los saqué y se los di. Es eh, mío. Aquí están. Y ese ese beat tiene magia porque, pues, yo soy yo soy productor principal del estudio y soy quien hace la mayoría de los beats de todos Ajá. los artistas que están ahí. Ajá. Entonces, pues, así eh, es una tarea un poco agotadora estar sacando melodías y todo. Como claro. baila, este que tiene un, un intro bien sí, movido. Sí, sí. Todo ese tipo de cosas, eh, pues, son las que tengo que hacer. Y muchas veces la inspiración, no está, pero Oiga. pues intentando hacer algo de repente digo, ah, ¿sabes qué? esta pista no suena bien, pero este ritmo que hice sí, lo puedo usar en otra pista entonces empiezo a guardar así detalles de que esto no es así, y de repente me pongo a ver qué tengo aquí entre la carpeta de, de cositas, de Ajá. eso así, la carpeta le puse trashish, como de basurilla Ajá, ¿sí? Sí. entonces empecé a agarrar esto y luego me di cuenta de que había dos cosas que embonaban perfecto, ah, qué y padre. dije de aquí sale un beat, entonces lo armé Y, y pues quedó ese beat de Hype y dije, ¿sabes qué onda este beat? Se lo voy a vender a alguien que neta le guste, porque salió de así de puff, ¿sabes? Entonces cuando me dijo cuánto, le dije, 50 pesos, algo simbólico nomás. Oye, o sea. y luego pensó, oh, ¿por qué no le dije 500? Eh, no, no, no, no, la verdad es que mi plan era que, que saliera así por uh -huh. como fue construido el beat. Siento que fue tan orgánico que uh -huh. tenía que ser para alguien que realmente le gustara. Y pues Charlie fue el que Lolo brincó. Ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno, estuviste en el momento correcto, sí. ¿no? Oye, ¿y de todas las que has hecho a ti, cuál es la que más te gusta? Ah, para mí, eh, la mejor es la de Jaime ¿Sí? Es, es la, la que... Es la que más me gusta hasta ahorita. Sí. Oye, ¿y qué tan difícil? O sea, una cosa es escribirla. Uh -huh. Y otra cosa es que ya se te quede aprendida. ¿Qué tanto trabajo te ha costado? O que de repente te equivoques y ching, ya le cambié la letra. Sí, pues... Yo creo que de estarlas oyendo, la la vas a grabar y hay que estarla repitiendo si te equivocas, entonces la vas memorizando en todos esos momentos y pero al principio sí me costaba muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, pero de hecho muchísimo aprenderme las canciones. De hecho ¿Y vas la primera Sí, ¿no? de sí las primeras... creo que eso fue lo que más lo, lo atacaba. La primera canción que grabamos, la Rapid's My Life, Rapid's My Life, que, my Life, que fue, fue la primera canción que grabé con él, ah, que fue como Estuvimos encerrados Como cuatro, cuatro cinco o cinco horas. Cuatro cinco horas nada más en su verso. Nada más ah, en mi verso. Dios mío. Sí, fue. Y como otras dos horas haciendo el coro porque, pues, no éramos tan habilidosos. Uh -huh. como en 2013 o 2014. Sí. ¿no? Este, o sea, sí ya tiene rato. Sí. Y sí, esa canción sí tardó como seis horas, nada más ahí poniéndole los ingredientes, todavía no que, que la mezclaba y cosas así, sí se tardó más. Pero fue una canción que a, a nos, al círculo que teníamos en el momento uh -huh. les encantó. Ajá. Creo que era el mayor hit que teníamos en ese, en esos años. Y también es canción que tiene video. Eh, sí, sí, ah, sí. Ah, okay. Ah, perfecto. Pues, igual ahí les vamos a poner unos videos en la página, ¿le parece sí. nuestra? Sí, ahí para que lo conozcan mejor y, y ya. ¿Vamos a tener canción en vivo siempre? Mm. ¿O no? ¿O las tenemos todas grabadas? Eh, pues si sí. no, no, no habíamos previsto esto. Entonces, ¿puede ser a capela? Yo sí, creo que claro, no sin problema. problema. Vamos, Todo si depende, quieren... De... Eh, ¿Cuál va a ser la, la canción? ¿Cuál sería? Yo iba a cantar Hype. A no capela. le hace. No importa, ¿verdad? Es otra versión. No pasa absolutamente sí. nada. Entonces, vamos a ir a escuchar esta de baila. Te voy a decir porque nosotros eh, somos maestros de... De bailes de salón. De bailes de salón. Bien. Y cuando yo escuché la entrada, en lo que yo alcancé a analizar es esto. A mí me parece perfecto que aunque te dediques al rap, te dediques al hip hop, siempre conozcas otros, eh, otros sonidos, otros ritmos. Nosotros somos de la idea de que no te tienes que encasillar, solamente me gusta esto... Y lo demás es pura basura. No, uh -huh. tienes que conocer. Fue algo de lo que a mí me gustó mucho de, de esa canción. De hecho, en, en la pista de baila, además del el ritmo más latino de fuera de este de esto típico urbano, eh, en lo que es la parte de los drums, uh -huh. no es el típico rap o típico no, trap. Se También es, es como algo entre dancehall y como... Es, ahí le, le pusimos de todo, la verdad. Pero y... quedó bien, o sea, a, a mí me... Bueno, yo discutí ahorita con, con Carlos, que no es mi canción favorita, pero sí me gustó mucho esa parte donde incluyen otras cosas, ¿no? De repente que no sea como una sola línea, sino que seas conocido porque incluyes otros ritmos uh -huh. que a lo mejor otros no se atreven o no, no les gusta, nada. Exactamente, porque a lo mejor a la gente no le gusta, pero si a ti te late, pues a los demás también, ¿no? Tienes tus fans y... Van a decir que sí, ¿no? Pues vamos, pues vamos a escuchar entonces esta de baila Y regresamos para escucharlos a capela Muy Chale. bien va. la bocina, tanto está presente, en la torna hace sonidos excelentes, llegó el momento llegó la orquesta, prender la fiesta con música fresca, todos están mirándome como un camaleón, muéstrame sus pasos como Rosa León, esta noche quiero que haga mucho calor, todos pegaditos, mejor digo Rice slow, la noche comienza, todo es elocuente prendemos, fumamos, queremos ambiente la vibra hasta arriba, se siente presente mujeres bailando, en este ritmo decente la casa está llena, el par encendido, las gorras las botas, tatuajes, lo mío, es un acertijo la letra caliente, no corras o pierdes tú no eres decente, siempre conectado Desde la primer mirada, pero te me acercas si la intención es mala Mejor move el cuerpo, la batalla es la danzada. Bailame despacio, pasame otro trago. Prendemos, fumamos, echamos relajo, La pista resbala para y marquesina. Seguimos bailando Hasta la vecina. hasta la vecina, hasta la vecina, bailame despacio. Pasame otro trago. Prendemos, fumamos. echamos relajo estamos relajo la pista resbala para y mas que si nos seguimos bailando hasta la vecina hasta la vecina hasta la vecina Solo lo presiento desde la primera mirada Que sus movimientos durarán hasta mañana Pásame el tequila, el whisky y el ron A todas las mujeres les gusta el hay Una nube de humo se eleva El cuarto cerrado, la bruma despeja La cabeza al frente, las manos arriba Los pies tienen duelo ahora con la vista Pero si tú dices que no sabes bailar No te quedes sentado, hoy lo vas a lograr Mejor prende un blon y ponte a volar Esta noche bailando vas a terminar Bailame despacio Pásame otro trago Prendemos, fumamos Echamos relajo, damos relajo. La pista resbala, parimos que sinas. Seguimos bailando, hasta la vecina. Hasta la vecina, hasta la vecina. Dámelo despacio. Pásame otro trago. Ajá. Prendemos, fumamos. Echamos relajo, damos relajo. La pista resbala, parimos que sinas. Seguimos bailando, hasta la vecina. Hasta la vecina, hasta la vecina.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 Ya regresamos, maestro, Chuck me está gritando, ¿eh? Como bueno, hay Él que... es el que manda aquí. Es que yo estoy en la plática total. A ver, dijimos que íbamos a regresar a saluditos. A sí. ver, chicos. Vamos a mandar saludos a la familia Rosales, mi familia. Saludos. Que nos están escuchando ahorita. Un saludo para todos. Que se queden todos los martes, por favor, que todos nada les cuesta. Todos los martes, escuchen. Por favor. ¿Y data? Eh, también saludos allá a todas las personas que están ahí en mi casa, toda mi familia tengo ahí, estamos viviendo Italia un buen que si los menciono nos vamos a llevar aquí una hora, pero un saludo a todos los que están de aquel lado, gracias por el apoyo que son los que aguantan sí. el bombo del beat Todo el día, todos Dame los días. María. Oye, y no le hemos preguntado a los vecinos, ¿eh? <risa> También, ay. Ya, ya estuvimos platicando aquí alguna vez, bueno, ¿no? Fue la semana pasada Pasado. cuando hablamos de Tito Puente. De Tito Puente. Que precisamente eh, él fue un músico, no sé si saben quién es Tito Puente, pero sí. si no se los dejamos de tarea que investiguen. Muy bien. Pero él fue un niño que a los 6, 7 años los vecinos llegaban a quejarse con la mamá porque le decían... que qué ruidos tan espantosos hacía su niño, que si por favor lo podía poner en paz. Entonces, ¿qué pasa? Después, ¿quién fue Tito Puente, maestro? Pues el timbalero mayor, el percusionista. ¿Qué pasaba? Hacía mucho ruido porque en los marcos de las puertas, las ollas, ¡Pum, pum, pum, las mesas, pum, pum, pum, pum. se la pasaba con palos okay. haciendo ruidos. Pues nació que... con eso. Claro. el ritmo <risa> ahí. Entonces, así es de estar tú con los vecinos. Sí, la <risa> verdad, sí, sí me han dicho, oye, ¿qué onda? Antes pues, ahorita ya <risa> hace mis horarios y Y yo les he dicho, okay está bien, pero pues ustedes también hacen sus fiestas. Y... Ya tenemos ahí un acuerdo. Sí, ahí. Sí. No? Ajá. Se, Oye, pero es que también dio. es cierto, eso que mencionas, hay que, mencio hay que mencionar, no, hay que respetar horarios. Porque sí, también sí, eso sí. que son 3 de la mañana sí, no, no. y brincas de la cama y dices, ¿qué está pasando? Que no, y sí, sí me ha pasado de que a las 3, 4 de la mañana tengo un beat. pero pues audífonos audífonos, Ajá, audífonos. Sí. y ya hasta que sean las 11, 12 del día ya empiezo con la con sí. el ruido porque pues no sí porque también hay bebés hay que, hay que respetar mayor principalmente más mayores no hay en la privada sí. entonces sí, sí. trato de ser más consciente en ese aspecto perfecto pues están listos chicos listos sí cuando ustedes digan los escuchamos va En la calle me dicen que soy el mejor, en la cancha me dicen que el goleador. ]ador. Mis homies me respaldan, se prenden un blon, yo no fumo la letra sale a vapor. Siempre he creído en lo que puedo hacer, las rimas fluyen al anochecer. El dinero, la fama, no los quiero ver. Tarde o temprano eso va a suceder. Siempre me levanto con solo una meta, miles de personas escuchen mi letra. Siempre me sale desde el corazón que palpita un rugido, esa es mi voz. El lápiz escribe, el papel recuerda a la voz. Una bomba que truene la letra, Daniel en el beat, le, le meten le un penden unas. ¿Cuántas personas apoyando el sueño? Estar armando, armando el sueño, sueño, eso me, me tiene contento. contento. estar logrando me metas, metas eso me tiene atento todos los que decían que no podía hacerlo ahora les demuestro que, que yo tengo el talento estar armando el sueño eso me tiene contento estar logrando metas, metas eso me tiene atento todos los que decían que, que no podía hacerlo ahora les demuestro que, que yo tengo el talento yo siempre fresco digo lo que pienso siempre que hablo es con argumentos por ahora trabajo ya con mis letras para pagar los bichos hacer música fresca cuando hago algo bien nadie lo nota pero me equivoco y todo todos se alborota O tan o sea. trajes y corbatas es en el estilo tatuajes y tenis es, es lo, lo que, que, que digo historias con tinta llevo un acertijo altas y bajas buenas y malas todo es por algo recores no faltan ajá, ajá. El lápiz escribe, el papel recuerda la voz, una bomba que truene la letra. Daniel en el beat le mete el empeño, unas cuantas personas apoyan del sueño. Estar, estar armando, armando el sueño, eso me tiene contento. Estar logrando metas, eso me tiene atento. Todos los que decían que, que no podía hacerlo, ahora les demuestro que yo tengo el talento. Estar armando el sueño, eso me tiene contento. contento. Estar logrando metas, eso me tiene atento. atento. Todos los que decían que, que no podía hacerlo, ahora les demuestro que, que yo tengo el talento. ¡El talento! ¡Qué hombre! ¡Ay, oh, maestro! Si ¿sí me gustó, puede aplaudir, maestro, si clop, gusta. Clop, clop, clop. <risa> fíjate, ¿cómo se escucha diferente ya grabado y, y en vivo? Y en o sea, vivo. al 100 es muy diferente. Es el unplot este. El es el amplot. Ah, es el amplot. <risa> no, pero, fíjate, hay una cosa, por ejemplo... No hay como tantos arreglos en, en las cuestiones estas de cantantes internacionales, uh -huh. donde resulta que a veces ellos son, ni siquiera son los que cantan, ¿no? Uh -huh. Tienen el coro ahí escondido atrás. Aquí realmente reconoces las voces, uh -huh. siguen el mismo ritmo, o sea, sí están súper bien estudiados, chicos. Sí. Muy bien, por eso sí, felicidades. Sí, sí. y, y, y la verdad, la verdad, no, no lo habíamos ensayado así. No lo habíamos ensayado. Juntos, eh, Pues nada, nada. Pero, pues es que ya, ya está ahí la canción, la tenemos en la cabeza ambos Trabajamos en ella durante semanas en su momento, entonces Qué bonito, son como sus bebés, sí. Sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho sí es. <risa> Mira, dijimos son como sus bebés y los dos sonrieron, sí <risa> Quiere decir que sí están enamorados de esos bebés No, pues perfecto, ahí les vamos a dejar, grabamos un poquitito chicos Se los vamos a poner ahí en la, en la página para que ubiquen Eh, ¿Quiénes son? Eh, siempre decimos Es muy importante ponerle un rostro A, voz, a esa voz que estamos Ajá. escuchando sí. Estamos como un poquito a oscuras eh, no pagamos, Románticos No pagamos la luz completa Entonces, <risa> eh, dos focos no encienden Pero igual si sí alcanzan A, a, a verlos eh, Pues, ¿qué más maestro? ¿Qué más. De, de hecho, fíjate esto, la, la, El tener acceso a los, a los medios ahorita La radio esta es, es una manera, ¿no? Sí. de cómo en un espacio pequeño, eh, en el rincón de la librería podemos transmitir y eso antes era impensable, ¿no? entonces eso es ir aprovechando las, las herramientas que se nos van presentando para tratar de comunicarnos y difundir eh, pues todo lo que tenemos que decirnos, ¿no? ya como otra vez hemos comentado aquí que antes nos decía nada ah, el intelectual es este, ya le daban los micrófonos y todos, es que lo que diga él, uh -huh. no pues ahora no Nosotros también tenemos cosas que decir y yo no estaba de acuerdo con ese tipo, ¿no? Que suele pasar mucho en sí. cuestiones de audio sí. y de todo. Pero es que tenemos que ser abiertos. La verdad es que eh, ya que encontramos la manera de expresarnos, pues tenemos que saber que todo es arte. Te guste o no te guste, todo es parte de... Entonces, qué padre que tengamos la oportunidad de decirlo, de cantarlo, de escribirlo, de expresarlo, sea cual sea tu, tu forma, ¿no? Sí, sí, porque en el barrio te digo, se, se dan las expresiones artísticas. Estoy seguro que en el barrio de San Andrés hay pintores. Sí, sí. Y, y luego, Muchísimo. y hay otros. No, no, hay muchas, muchas expresiones. Hay cantantes de X o, o grupos musicales. De hecho, una de las cosas que más me sorprendió cuando recién llegué ahí al barrio es que en cada cuadra había un músico, de lo sí. que sea. Así alrededor, en cada cuadra yo conozco un músico, uh -huh. que he tenido la oportunidad de conocerlos por el estudio, sí. pero me di cuenta de que en cada cuadra hay un guitarrista, un baterista, un saxofonista, Ay, un bajista, hay, hay un rapero o dos raperos, <risa> hay de todo en cada cuadra. ¿Tienes que... competencia local ahí cerquita? Sí, ahí enfrente está, de hecho hay un beatmaker, el Pars, el este... Eh, Ay, no le también... vamos a mandar saludos a él No, sí, también oh, no. Y, a, a, a fin a de cuentas estamos construyendo la cultura todos. Sí, sí, todos sí, y la verdad es que de eso se trata de... Y no hay envidias ahí no, claro no. En ese aspecto no Cada quien hace sus cosas y ojalá que les vaya bien a todos Sí, es que solamente así Si no nos unimos y si no nos apoyamos entre todos Aunque hagamos lo mismo Es muy Exacto. complicado que salgamos, ¿no? Como sociedad uh -huh. Pues nos quedan, maestro, como cuatro minutitos Exactamente uh -huh. Tus redes sociales propias en, y y después de, de dato también por favor. En Facebook estoy como Chares, así solito Chares. Uh -huh. En YouTube Chares Music, Spotify, Apple Music y Dice, digital, todas las plataformas. Eh, en de cualquier música. plataforma digital estoy como Chares también. ¡Ay, oh, nos va a dejar autografiado el guión de hoy, eh? <risa> <risa> sí, sí, algún día cobraremos millones por esa firma. Por este capítulo, ¿no? <risa> claro. Se lo van a vender las exclusivas podcast. Sí. ¿no? <risa> Yo lo claro. no tengo. Yo tengo esto, ¿qué onda? <risa> sí, oye, qué buena idea. Sí, hay, hay un, no sé si conozcan a Joe Rogan, tiene un podcast en Estados Unidos oh. así enorme uh -huh. y firmó exclusiva con ellos creo que por 40 millones de dólares. <risa> O sea, la verdad sí. es que yo firmaría por cinco, ¿eh? No. La verdad es que hasta uno la son verdad, 20 de acá, entonces sí. hasta con uno. Ay pero, dios. Oh, ¿Y, y dato dónde te encontramos. A mí me encuentran como Dato Tobar en todos, en todos lados, en SoundCloud, en YouTube, en Spotify, Tidal, iTunes, en todos lados, hasta el Metroflog, creo que. Todavía. Ahora dato, este, va, vamos a poner que alguien tenga curiosidad y ah, mira, él tiene un estudio. Sí, este, ya sea en alguna de mis redes sociales, uh -huh. digamos, de contacto directo, como Instagram o Facebook, pueden hablarme de mí directamente, a Dato Tobar, o también pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram, Estudio Licán, uh -huh. sí, escrito con, con una K. Uh -huh. Y, bueno, no sé si en redes aparece con acento nada, sí. pero sí, es, sí, es, es Estudio Licán. Y también ahí nos pueden escribir, pueden preguntar por los precios. Somos uno de los estudios. Mm, quizá no es más barato de Guadalajara, pero sí somos muy accesibles en tanto uh -huh. los precios. Entonces tenemos algunos, por ejemplo, paquetes en el que el artista puede llegar sin nada y le decimos, mira, el beat está aquí, uh -huh. te grabamos, mezclamos, masterizamos, hacemos la portada de tu canción y te ponemos en todas las plataformas por no sé, digamos mil pesos, cuando uh -huh. mucho. Oh, todo perfecto. todo ese trabajo por. Me voy a poner a escribir. Ah. Sí, adelante. <risa> a ver si es cierto que es fácil. No creo nada que ver. No, pero está muy bien. O sea, la verdad es que es muy buena oportunidad, ¿no? Uh -huh. Pues maestro, dos minutitos, un minutito. ¿Qué? Muchísimas estás gracias. estás amenazando? Muchísimas gracias. <risa> no, <risa> chicos, de verdad, muchísimas gracias. Va a quedar pendiente la canción de With You. Ya no vamos a alcanzar a, a escucharla, pero prometo ponerla en... ¿De este hay video? No. De With, de With You With no you hay no. video. Ah, qué caray. De hecho, ¿no? es la canción más reciente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ya veremos la forma de dársela a conocer al público. Pues hay que hacer el call to action. Vayan a Spotify y busquen ahí a Chares y escuchen la de With You, les va a gustar. Ah, les vamos a, a dejar ahí en la página decirles cómo la encuentren para que te escuchen. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí, darnos su tiempo, platicarnos quiénes son, traernos su música y esperemos vernos pronto. Si va a haber nuevo material, pues, pues tenemos sí. que ser los primeros. Primicia aquí. Que lo escuchemos, sí, ¿sí por favor. Sí, sí, ¿Sale? Claro sí. Pues, maestro, muchísimas gracias. gracias, gracias a Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias por, por la, la, la invitación. Gracias a todos. Gracias a todos, chicos. Gracias por prestarnos sus oídos. Nos escuchamos el siguiente martes. Bye. Gracias, Shaka. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio